Muy bien, queriendo ya hablar de economía, pensando en una despedida del 21 y una bienvenida del 22. Sí, efectivamente, eh, la semana pasada estuvimos hablando un poco de eh, lo que había pasado en el 21 con las inversiones financieras y al, recordando algún otro evento un poco más lejano en el tiempo como fue el caso de Argentino. La idea que teníamos hoy, Jorge, es de ver ¿Qué, qué perspectiva podemos ver para el año próximo, año 2022, con todas las incertidumbres que siempre existen, y lo vamos a hacer en base un poco a las encuestas que han habido a nivel nacional, regional e internacional de las distintas instituciones, bancos centrales, fondo monetario que normalmente a esta altura del año eh, tiran un poco las expectativas que tienen para los próximos meses, para el próximo año 2022. En el caso uruguayo, concretamente, el Banco Central eh, tiene la última en, eh, encuesta de expectativas económicas y de inflación eh, realizada en el mes de noviembre, está por salir en estos días el del mes de diciembre. Veremos si hay algún cambio, en principio, si habría quizás sobre el dólar, pero muy poca cosa más. Lo que se estima para el próximo año a los encuestados, un crecimiento económico del producto interno bruto de un 3%, es eh, un poco por debajo mm, del 3,1%. Eh, ...básicamente eh, sobre la base de que en el primer semestre eh, va a culminar la obra de UPM... ...de hecho la nueva obra de UPM le va a aportar aproximadamente un punto de crecimiento económico... ...del Producto Interno Bruto de nuestro país eh, en el corto plazo... Eh, ...al mismo tiempo se va a haber un impacto positivo del turismo... Ya que comparado con el, el año pasado el turismo va a ser sensiblemente mejor, no obstante lo cual, ya lo dijimos en alguna otra oportunidad, estamos esperando aproximadamente un 70% de visitantes con respecto al año 2019, que fue el, uno, el último año normal entre comillas. No obstante lo cual, esto es mejor que eh, lo que tuvimos el año pasado, entonces con estas dos eh, con estos dos elementos, turismo el primer trimestre y UPM El primer semestre va a arrojar un crecimiento económico eh positivo y al año, repito, un 3% de crecimiento económico. En el segundo semestre estaríamos llegando a los valores pre-pandemia de eh, Producto Interno Bruto, una recuperación hasta de aquel entonces. En cuanto al dólar, cierre del año 2022, las encuestas del Banco Central marcan... 45,95% el interbancario, o sea una, un aumento del dólar de 3,71% en el año y una inflación estimada de aproximadamente 6,8%. Si esto se cumple, a mí me queda alguna duda con respecto al dólar, yo creo que va a subir un poco más si esto se cumpliese el, el año próximo, eh, la inflación le gana a la devaluación, una caída de la, eh, del tipo de cambio real, de la competitividad de nuestro país ocurriría. Repito, esto es eh, Banco Central, a mi entender el dólar va a subir un poquito más a partir de los movimientos que vamos a empezar a ver en Estados Unidos y que en Estados Unidos vamos a, a, a puntualizar a, a continuación. En la región... Bueno, las perspectivas acá son bastante peores que las nuestras. En Brasil, constantemente están cayendo las expectativas de crecimiento económico para el próximo año. El último dato es que eh, Brasil va a aumentar apenas eh, 1.5% eh, en su Producto Interno Bruto, Argentina 2.5%, ambos por debajo de lo que va a crecer Uruguay. Pero el problema fundamental es que Brasil, cada vez que hay un análisis nuevo, o sea, un informe nuevo, las expectativas caen, o sea le daría la impresión de que el país está creciendo cada vez menos y tiende a estancarse. Eh, en cuanto a la inflación en Brasil se estima una inflación relativamente alta este año de un 10,18% y el año próximo se va a, a caería a la mitad, prácticamente 5,02. Sin devaluación de la moneda, el real se mantendría siempre en cuanto los, al informe que hace el Banco este ah, el banco Central en Brasil, sin devaluación en el año y por consiguiente una caída de la competitividad en Brasil también. Eh, a partir de lo que mencionábamos, es factible que aumente las tasas de interés en Brasil aún más de lo que han hecho hasta el momento, Por los riesgos de una inflación cada vez más alta en eh, las reacciones este a nivel gubernamental han sido bastante bueno ya estamos acostumbrados a bolsonaro y compañía como el último informe que hace el fondo Monetariona internacional no les gustó y entonces <ríe> le pidió que se retirara del país es así como funciona Brasil felizmente a poco este tipo de <ríe> pensamientos nos están este nos están abandonando felizmente esperemos que en Brasil pase lo mismo el próximo año. Y bueno, y decía Argentina eh el crecimiento del próximo año sería del 2 y medio%. A nivel internacional acá está un poco la clave de qué es lo que puede llegar a ocurrir. La organización OCDE estima que Estados Unidos va a crecer un 3,7%, pero vienen revisando siempre a la baja y China 5,1% también revisado a la baja. ¿Por digo que acá está un poco la clave? Bueno, porque si uno, mire cuál, si uno mira y analiza cuáles son los riesgos, las grandes incertidumbres que hoy estamos viendo para el año 2022, bueno, son básicamente tres. La primera de ellas, que ya es figurita repetida en los últimos dos años, ¿qué va a pasar con esta pandemia? Si va a tender a desaparecer, como aparentemente hace unos meses era algo bastante previsible, ahora parece no tanto. Bueno, ¿qué tanto va a cambiar de aquí en más? Si nos vamos a mantener en esta tendencia. Pero fundamentalmente dos datos que pasan muy desapercibidos en esta región y que son importantes. En primer lugar, China y Estados Unidos tienen una tensión comercial y económica importante, que antes, cuando estaba Donald Trump, otro pensador importante de la línea de Bolsonaro, eh, se manifestaban a través de las redes sociales, impactaban todos los días en las bolsas y en los valores. Hoy estas, este tipo de tensiones son mucho más diplomáticas en el sentido de que no trascienden, pero no dejan de existir y no sabemos cómo van a terminar. Vamos a pensar, a creer de que las cosas no van a ir a mayores y que se van a mantener en este chisporroteo diplomático y de alguna eh, una trampa que se le hace uno al otro, eh, pero sin mayor eh, relevancia. Pero entendamos que las relaciones entre China y Estados Unidos están bastante bastante deterioradas y se complican día a día. Y el otro elemento que está en, en la mesa de todos los analistas económicos es que Estados Unidos está sufriendo una inflación muy importante para ellos, un 7% de inflación, es el dato que tenemos anual, el último, y a partir de ahí la Reserva Federal ya ha dicho que no va a tolerar un aumento mayor y que está aplicando lo que se llama en la jerga económica, una política monetaria restrictiva, rehaciendo todo aquel aumento de la emisión de, de dólares que empezó a profundizar a partir de la pandemia. Los anuncios de la semana pasada fueron contundente treinta mil millones de dólares de emisión menos por mes a partir de enero, es factible que a partir de febrero y marzo prácticamente quede reducida a muy poco eh, la eh, la política monetaria expansiva que comenzó, repito, hace un par de años. Esto, ¿qué consecuencias tiene? Bueno, un poco lo que decíamos al principio, Fortale fortalecimiento del dólar a nivel internacional, fortalecimiento y eso no nos va a escapar a nosotros, por eso decía al principio, a mi entender, con todo esto que está ocurriendo en Estados Unidos, si se logra controlar, el dólar va a terminar por encima de 46 pesos el año próximo, en diciembre del 2022. Un raconto de lo que entendemos puede llegar a pasar el próximo año, Jorge, esperemos que todo sea para bien. En una parte de tu conversación eh, mencionaste las obras de UPMN, Reitérame, reitérame, este, ¿usted menciona que había obras que podían estar terminadas en este año que empieza? Sí, efectivamente, se estima que buena parte de las obras estarían terminadas eh, en el promedio junio, julio de, del próximo año 2022 y la empresa ya pensaría a funcionar este como productor de celulosa, ¿verdad? ¿Y eso incluye inclusive este todo lo que tiene relación al, a, la, a la instalación de la nueva vía férrea y, sí. y el, el tramo que lo lleva hasta el puerto se estima que sí efectivamente o por lo menos eso es lo que se tiene este lo, lo que se ha anunciado que va a ocurrir mm -hmm. Yo había, había entendido que era para el 23 pero bueno sí está bien un año antes es un tiempo sí, importante es, sí capaz que al principio Si no están terminadas las obras, eh, buscan alguna otra forma de de, tram, de transportar la mercadería y, y más adelante a full con, con, claro. la, con la, este sistema férreo, ¿verdad? Uh -huh. Pero la, las estimaciones son que el grueso de las obras están terminadas a mitad ya del próximo año. Bien. Eh, te propongo, Mauro, la semana que viene no, no nos vamos a tomar, como todos los años, una semana de descanso. Uh -huh. Nos vamos a reencontrar contigo al comienzo del año 2022. Y en ese encuentro te voy proponiendo, este de repente, mirar un poquito más al futuro, pero lo que tiene que ver con la región, con el MERCOSUR, y uh -huh. básicamente desde el punto de vista político-económico. ¿Y por qué te lo propongo? Porque eh, todo pinta que para el año que viene, en el MERCOSUR, eh, en Uruguay va a estar el gobierno que está, en Argentina el gobierno que está, en Chile el que ganó las elecciones y uh -huh. to, y todo apunta a que Lula va a volver a ser el presidente de, de Brasil. Correcto. Sí, sí y, señor, y sí. me gustaría, me gustaría ver un análisis tuyo sobre sobre de qué manera el, esta región del mundo puede estar funcionando dentro de, de esas características políticas. Perfecto, Jorge, ¿cómo no? Sí, te tomo, tomo el tema. Sí, sí, Para cómo no. Para el 22. Me muy bien. Bárbaro. Perfecto y eh, nos damos un descanso hasta el año que viene felices fiestas Mauro y gracias por tu interesante aporte de todo el año bueno igualmente Jorge muy buen cierre de año muy buenas felices fiestas para ti para tu gente para toda la gente de la radio y para toda la audiencia buen cierre de año mejor comienzo del próximo año 2022 un abrazo grande chau chao frecuencia abierta